Entonces eh, eh, agarré y, y non, eh, no tenía mucha ganas de seguir, entonces agarré y me fui por estudiante. Quería primero hablar con Ferro y, y el tema del pase, se habló y, y bueno, eh, ayer me reintegré del frente, Quizás a ir tu, tu falta de experiencia, tu juventud y por ahí también eh, el, el momento difícil que, que, que suponemos que, que pasás porque no es fácil... Eh, irte de, de, de un club a otro, habiendo ganado un ascenso, jugando en Argentino B, deben pasar muchas cosas en tu cabeza. Pero la, la pregunta es, eh, eh, ¿te faltó por ahí eh, o crees que te arrepentís de algo de, de, del manejo que tuviste dentro de Ferro para con los dirigentes o el técnico, eh, o alguna falta, o no avisar, o que no te sí. pudieran ubicar? Sí, sí, eso sí, lo tenía que haber hablado eh, con ellos antes de irme, pero... Eh... Yo me agarré un bajón hacía bastantes meses, no, no me sentía bien con el plantel y estaba yendo a entrenar sin ganas. Eh, después Gustavo me dijo un entredicho que no me gustó, me agarré y decidí no ir más. Uh -huh. eh, lo tenía que haber hablado, lo tenía que haber hablado, me callé y, y no decidí más de una. Eh, decís de una relación desgastada con el plantel por, ¿A qué te referís cuando haces mención a este, a este caso? Eh, no, no me daba motivación, no, no sentía motivación na, Nadie me hablaba como me tenía que hablar Y no, no me sentía motivado con, con el grupo uh -huh. ¿Esto de, desde cuándo viene? Esto desde, el, ¿Desde el sonado tema Ortiz? ¿Antes? Eh, ¿Después? No, no, no, no, mucho antes Mucho no... antes, cuando recién arrancó La Argentina ya, estaba, ya le decían a mi papá que Que o me iba de ferro o dejaba de jugar el fútbol. Porque ya, ya no me sentía con él. Uh -huh. Después pasé a la artí, me la comí y seguí. Y traté de meter lo mejor, pero no me sentía con, con mucha ganas. Esto coincidió también con una baja en tu nivel. Porque sí, después sí. Eh, no, no volviste a ser el mismo. Aunque tuviste muy buenos partidos en la parte final del, del torneo de, de, de, del interior. Quizás la, la, la motivación de lo que se jugaba superaba todo, ¿no? Sí, sí. A César Arbier me preguntaba qué me pasaba. Yo le decía que no estaba bien... Conmigo mismo, no era con nadie, problema con nadie, si no me había agarrado un bajón. Ahora todos dicen que es por la exigencia argentino B, pero no, nada que es. Uh -huh. eh, por... Vos no te sentís cómodo dentro del grupo, es así, esa es la realidad. Sí, sí no, no me sentía muy bien con el grupo, eh, no, no estaba muy conforme. Y... ¿Y nunca lo hablaste cara a cara con, con alguno? No, no, ¿No había ninguno de los jugadores referentes del, del plantel que, que te dijera, Héctor, vení, sentate, a ver, ¿qué te pasa, macho? No, no, no, no, no, no hubo ninguno, por eso mismo... No sentía, no, me, ...no sentía respaldado... Eh, ...no me sentía motivado... ...entonces agarré y... ...estaba yendo sin ganas y en vez de sumar con el plantel... ...estaba, estaba restando ...yo quería lo mejor para Ferro... ...porque Ferro lo halló en el corazón... ...entonces como no me sentía bien agarré y quise dar a un par de costado y, ...y ver la posibilidad de, de reintegrarme estudiante. Uh -huh. eh, a ver, poniéndonos del otro lado... ...de los que dicen... ...uh, es, eh, tiene un carácter difícil... Eh, no, no, no se aguanta un reto O algún insulto Que por ahí no, no tiene el, el perfil de insulto Sino el de eh, Bueno, vos, vos lo sabés ahí tú, Sos jugador de fútbol Muchas veces vos insultás a un compañero Para que el compañero lo insultás Digamos, para, para, para que para, se despierte claro. ¿sí? Como una motivación ¿Vos creés que cuando se te hablaba vos No tenía esa idea, la de motivarte? Sí, sí, sí, seguro, seguro. Eh, Cuando vos insultás a un jugador Es eh, para motivarlo, para que Si te salió algo mal, para... Para que la próxima te salga bien. Hay a veces que, que te lo dicen de mala leche. Hay a veces que te lo dicen así. Yo siempre agarré y cuando me decían mala leche contestaba, porque es mi carácter. El carácter mío hacerme respetar. Mm -hmm. Quizá le erraba o quizá no. Por eso también fue, influyó con el tema Ortiz. Uh -huh. Por ahí también es, eh, un, es un problema eh, en, en tu carácter también Que no, por ahí no podés expresarte Digamos que no buscas la manera de, de hablar Sino que te encerrás Y eso te puede haber jugado claro. en contra Sí, sí, sí. eso es verdad eso, no, no busco eh, alguien a alguien a quien hablarle Sino eh, guardarme nada para mí entonces entonces No descargarme con nadie eh, Me como me agarra más junto ¿sí? uh -huh. Hablaste también de un entredicho Con Gustavo Romanelo Sí, nada, fue la, la última práctica que que yo tenía una extensión y, y tenía que trotar y le dice al profe eh, estábamos con maldonado dice si no profe dice si no eh, si no corren dice chalo dice y le, me dijo así le dijo así al profe y maldonado también se, se enojó entonces llego no me quemo más los pelos y, y no juego más sí pero eso creo que venía también porque Desde el cuerpo técnico se veía que vos no, no dabas todo lo que podías y, y esto tenía una, una, una, un tema, la distensión, pero además tu, tu nivel anímico, ¿no? Sí, sí. Vos, vos estabas mal. Sí, sí, no, hace bastante, estaba mal, no tenía ganas. No tenía y yo le decía a mi hijo que si no, agarraba que no este no jugaba Me uh -huh. ponía a terminar la escuela o, o trabajar. A ver, si, si eh, porque uno quiere saber también cuando habla con un tipo como vos que tiene muchas condiciones para vivir del fútbol eh, también eh, se permite, trata de meter en la cabeza de un chico de 18 años eh, vos tenés en claro que, que esta era una muy buena oportunidad una vidriera para, para el futuro vos creés que esto más adelante se puede llegar a dar no estás dispuesto a pagar el precio que, que significa esto a sentirte incómodo y esperar una nueva oportunidad tenés al fútbol como... ...con una, una meta de vida... Sí, el fútbol tiene una meta de vida... ...pero a la vez quiero hacer mi vida por otra parte... ...en el sentido de terminar el estudio... Eh, ...porque el fútbol... ...una lesión grave y no está... ...entonces trato de ser realista... ...el fútbol quizá... Eh, ...yo sé que el, que el argentino B... ...me iba a dar una habilidad muy importante... ...aparte con la mano de, del Valle Aguirre... Que, ...que tiene mucho contacto... ...me podía ido a otro lado... ...si sí, aguantaba... Eh, ...me agarró el bajón y ahora el, yo hablé con Gustavo la primera práctica le falté eh, porque él dijo que iba a trabajar o, o estudiar, no lo iba a tener en cuenta entonces falté esa práctica, el otro día le hablé le digo, mira, había a estudiar, y dice, bueno, en marzo dice, empieza la escuela y después la hablamos bueno, yo la escuela la quiero terminar porque porque hoy el fútbol está y mañana está, es así, lo, lo, lo tomo así entonces quiero buscar mi futuro estudiando. El tema es que ahora vos tenés claro después con el paso de las prácticas que lo que buscaba Romanelo era saber quién tenía eh, el, quién estaba compenetrado con la idea, porque hay jugadores, eh, el caso de Arroyo, el caso de José Luis Vivas, que eh, sí, que, que, que se exigieron todo lo que pudieron, que lo siguen haciendo y que además, además se les da un permiso para que puedan trabajar. O, o en el caso tuyo, si querés estudiar, nadie te iba a decir que no, pero esto va más allá, ¿no? Eh, mmm, fuera de esto. Eh, ¿Lo ves al, al, al grupo fuera de tu situación? Si te estuviera, vos vas y ves cómo se maneja desde afuera. ¿Al grupo lo ves distinto? ¿Lo ves con muchas ganas? ¿Crees que puede, puede sacar adelante eh, esta situación? Sí, sí. sí El grupo estaba raro. Por la vuelta del Gordo Córdoba, que es un fenómeno. Él, él unió mucho más al grupo. Lo que era el argentino C, se fue él y es como que el grupo no, no, no fue lo mismo. No tenía esa química volvió el gorro y lo vi lo vi de otra manera el plantel tiene, de... tiene muchas ganas de de, de llegar a, a mantenerse en la categoría ¿a es? estudiantes cómo lo ves ahí no, estudiantes también ayer fui me recibieron barro unos fenómeno todo eh, la mayoría jugué con todo eh, la selección Palmieri eh, el Vasco ¿no? unos fenómenos nada no, tiene muchas ganas es un buen plantel un buen grupo está muy unido y tiran todo por el mismo lado hoy, te, hoy, hoy te levantaste distinto? sí, sí Sí, hoy mi, mi hijo me dice: Cambiaste la cara. ¿sí? ¿De <risa> y sí, pasa, pasa. Sí, Má, más a tu edad, más a tu edad. Se te nota todo. Sí, sí, no. Cambié la cara y con mucha ganas de seguir jugando el fútbol. Uh -huh. más que nunca. ¿Te sacaste un peso de encima? Quizás sí, sí. Igual eh, tengo la idea de O sea, terminaste este año. Lo mejor, ahora en la, la camiseta mía de estudiante y voy a dar lo mejor para estudiante. Eh, quizás algún día vuelvo a hacer y me encantaría. Porque es el club que amo. ¿Te debes una, una charla con José Luis Aguirre? ¿Crees que, que hace falta que, que él te escuche y que, que sepa de tu boca lo que, lo que pasó? Porque hasta donde sabemos, con vos se portaron muy bien. Sí, sí, no, excelente. Sí, igual también le, le, sí, le, le tengo que pedir disculpas también por no, no haber ido de, de frente y, y no haber dicho las cosas que tenía que haber dicho. Si no me callé, por, por no sé por qué me callé, pero uh -huh. lo, lo tengo que hablar y y pedirle disculpas porque se portaron re bien conmigo y yo le pagué de una manera que no tenía que pagar.